...los trabajadores del diario vuelven a la calle. Hoy miércoles 21 de diciembre... ...los trabajadores gráficos y de la redacción del diario de Paraná... ...propiedad mayoritaria de Sociedad Anónima de Entre Ríos... ...y minoritaria de la familia Echevere, ...están nuevamente protestando por la falta de pagos... ...cortando en este caso las céntricas calles Urquiza y Buenos Aires a 100 metros de la plaza principal de la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos. Estamos con Silvio Méndez, uno de los trabajadores de esta empresa que nos va a explicar eh, los motivos de esta protesta. Sí, los motivos de la protesta son que a esta altura del mes no hemos, no, no hemos cobrado nuestro sueldo a pesar de la promesa que se nos iba a cancelar en parte. La empresa hace más de un año viene fraccionando los pagos de los salarios con distintas excusas y en las últimas instancias que se ha llegado a una mediación en la Secretaría de Trabajo, e incluso con la intervención de, de FATPREN, que es nuestro gremio madre a nivel nacional. Nosotros estamos afiliados al sindicato esterriano de, de, de trabajadores de prensa y de comunicación, CEPIC, Eh, a la empresa ha establecido un esquema de pago en tres pagos fraccionarios en, en una situación extraordinaria que nosotros eh, no aceptamos bajo ningún tipo pero ni siquiera ese pago fraccionado de los sueldos están cumpliendo Sabemos que son empresarios millonarios, Ramiro Nieto, que es dueño de la televisación de la TV del de interior de fútbol, y la familia echevere que son hacendados y propietarios de grandes extensiones de tierra, no es que no tengan dinero, sino que no quieren pagarnos. ¿Cómo puede seguir esta protesta de ahora en más, en el verano y pensando en el 2017? Y eso se va resolviendo día a día en, en asambleas cotidiana que tenemos, pero digamos no, no, no podemos aceptar más esta situación porque sabemos que, que la empresa da dinero a pesar de que, la, que los socios digamos de la de la editora han dejado a de la deriva la conducción periodística no nosotros solo mantenemos nuestra fuente queremos mantener nuestra fuente laboral hay personal capacitado para mantener un diario de esta característica de la calle pero Eh, hay una decisión empresaria no, no cancelar los del pago. Silvio Méndez, trabajador del Diario de Paraná, en palabras para el noticiero Farco, seguimos en la calle acompañando a los trabajadores de prensa del Diario de Paraná. Informó para Farco Radio Comunitaria Barriletes.